señora Rosa uh, Santiago Álvarez la declaración de la ley de la ley, esta es de no, el sinem, la plena de valor de la fundamenta ante un condición y de paz la un de una leyenda y nación la constitución de UNESCO la TUDE era en on ¡Sí, El tono libro el texto. un flexan y de la Esperanza tomado la no lo tengo nada que decir por si evidente la agonía de la historia y me vale que lo pongas así de sem de la historia, materialismo materialismo, del marxismo, dilemes. ¿Qué y dónde validas por la patriu o la precario de obrismo? Son muy He's okay. like, you <laughs> Sí, sí, e internazidismo. La concepto la concepto humaneza internazidismo y volatela la tractis en si hay parolado en si hay parolado companenzoi de mil nausen o de que mil nausen de que fin mil nausen de que te concepto que estis la chefevo internazía conferenzo de la neutrala Esperando Movado en Metz la llevan relegón esperando que el lingua esprimo de humananza internazidismo mira de la lingua, de e usenze ci servis anche a un chiede auga, tono di aiei sulla alta sull'alta universale livello Divo la pena dividisci a prelego in sei stato uno è lingua che sozio formiglio di nazioni internazionismo clare, esperanto chebene socialismo internazionalismo internazionalismo in senso e non uno aperto il ceda e vedendo che il potere era diretto in termine che yeah I mean. el nacionalismo estas y limita al extranjero el yo cuarto mis citas la higo interrínfo el socio estas ne desigue ne desigue el niño listo a un sociólogo o mas contestativo se ve la evoluo, el texto de volumo el maratero del higo la equesto evoluo de la materia de la trespectiva y sociai grupo y augento y de la tutra longa omara historio relativo equesto evoluo materia estas condiciona de la evoluo de la materia y forto y de la nova ideoi giving y investigas La espectacular eza internazía e relato creíngis abunda internazía caratela lexica material e un lingua internazía proceso non tempe atingiste a indivención e el aprimulto de la nazía e lengua evoluas chefe internazía e el lexica que andou que andó, Samenjo, instigada de la conata y circunstanzo y enviaristoco, iniciatis y amproyecton de internacia lingo. Ya existis internaciisma y humaneza y tendenzo, al que humankis lingo es primo, un flanque, que ya existis ancau, abunda internaci y cinta, lingo material, al que humankis concreta, de mí unipis la tu feita oh, el lingo lingo proyecto en mil donis al humanizar internacionalismo es primo y si, usted net y un litigazo causis que te, le valga un, la lingo proyecto transform lingo en internacional la la sola Fede Internacional, Fede Lingua, Derivante Internacionalingua comun, Comunario. La cum y y etzo de, de la humanidad internacilismo, el Esperanto, ni es pasajero de persona corretto, ni temas la expliquió, yo, pero levado de la mano, y, ni hay rumos al Esperanto, la interne tibero, tibero de Sámenjo, Samo se pregió que objective cierce correcte y Caete, ser masiesa, ha ofrecido tu maenda, con plena y seis se jáo, mi plenis me chuvinia y fortui, con común y agado, de la lluvia el Aero, en la interesa de Esperanto. Siam chuvinia y julirata y confor, restice el resulta, la interacía conf адreso, de la neutrala Esperanto mojado, o casinta, la pasita el Aero, en atero, el bogonista elabileo, Interconsenton, pri elecicloca su pleno. La salud de UVA, exacto, es diseminado por esta signo de abobo. Ya que un un la unumaritaboy, con un poide esperantisto, decidas neglecti la idea del aspecto de esperanto. Y un aspecto que es privita quien juveneza interracialismo. Y Llevo la pena, si fuerte en paz. Estis por mi Telefesencia Juste proteo Y resistis La sempina en Malagabalayo Malagabalayo Vulte joven Inclusive Miren Que Nagra un chiquito Obstaklo Hable de la Esperantisto Miren Y por la pena Dúncia Duta vivo Por Desconserva La sala En Patienzo Que Hagan laborante por la internación perspectiva comunario. Ya existis internazis, hay humanizai, en el soy, hay que lingua, escribu, unujante, que ya existis, hay que abunda internazis, internazis y lingua material. El que la humanidad y el internacionalismo, La es tan visible que la humanidad y el